La mecha en mambote. La mecha en mambote. escucha escucha lo dice. las noches, sintoniza, ritmo ritmo, con No la digas, sí, señor país. Ahí, mi gente, salió más, más, bueno. Eso, muy bien. En la frontera es un libro único que tiene que continuar con la frontera.